Sobre todo los más jóvenes entre 14 y 19 años y los que tienen menos estudios, que tienen solo primaria o secundaria. Las jornadas laborales son en el 72% de tiempo completo y cuando se dice tiempo completo se entiende la mayoría de las veces más de 10 horas. Sobre todo entre los que tienen 14 y 19 años, el 25% trabaja 12 horas al día. s e t 7 días por semana en, el, en la mayoría de los casos. Y eso también más en las personas、eh, pertenecentes a algún grupo indígena. Pues cuando digo grupo indígena,、eh, siendo en San Cristóbal, son, se trata de Tzotzil y Tzeltales.、Eh, pues eso, el, lo que dicen, bueno, de los que dicen además que trabajan mediodía,、no, que no trabajan tiempo completo, pues se refieren que trabajan. Eh, el 60% de estos trabaja 6-7 horas d i a r i a Entonces, como、pues、la comparación es con los que trabajan si、sí, 12 horas, entonces 6 horas se vuelve mediodía. ¿no? Entonces, pues, esas son las condiciones. Y como decíamos, no hay día de descanso. El 96% trabaja 6 o 7 días, y el 37% los, siete, los 7 los siete días por semana. La mayoría son mujeres. Son indígenas, son, pues eso, digamos, entre las variables que hemos analizado, pues eso de sexo, de pertenencia a algún grupo indígena, escolaridad. Claramente, lo que t i e n e menor escolaridad, lo que son indígenas, los que son mujeres, pues ahí tienen menores、eh, posibilidades en general. Los salarios, en, el, la mitad, en casi la mitad, el 46% de los casos, Son de 500, entre 500 y 900 pesos a la quincena, y pues eso consideramos que trabajan la mayoría 12 horas al día, trabajan 7 días por semana. Entonces, también se suman los diferentes datos.、Eh, mejoran un poco las condiciones para los que tienen más estudios, pero pues igual no. Digamos que no alcanzan nunca un nivel suficiente, sobre todo, por ejemplo, no tienen ningún tipo de prestación en la mayoría, entre el 80 y el 90% no tienen ningún tipo de prestación, que son tiempo extra pagado, vacaciones pagadas, aguinaldo, etcétera, etcétera. Y también pues, se registran muchos casos,、eh, digamos, uno de cuatro、eh, denuncia. Eh, algún, bueno, alguna forma de represalias en su contra, la mayoría son mujeres, indígenas、eh, y con menores estudios también, siempre son las mismas variables que se cruzan. Y las, las agresiones, que sean verbales, que sean físicas, que sean humillaciones, burlas, aumentan entre la población indígena y la, el acoso sexual aumenta en caso de mujeres. Aunque se registra, p、pues, u es e significativa, s aunque el dato sea del 1 y punto algo por ciento, también de hombres que denuncian acoso sexual.、Eh, pues todo eso se suma al hecho de que los jóvenes, que son tan despreciados, que se ¿no? tachan de huevones o lo que sea, pues además de esas condiciones de trabajo que tienen, tienen el 58% por ciento, tienen q u e personas que dependen de ellos, pues mantienen. O contribuyen al mantenimiento de su familia, que en particular se refiere a la familia de origen, padres y hermanos-hermanas. Padres, madres, hermanos-hermanas. Algunos, poco, La mayoría no son casados de los que entrevistamos, eso también es un dato relevante. Solo el 8% tienen hijos que mantener hasta los 25 años aquí en San Cristóbal. Y pues eso, digamos, los datos son muchos y. Y pues son aburridos como muchas veces son los datos, n o pero a sí también consideramos que son relevantes. Nosotros teníamos esas sospechas y los datos nos ayudaron a medirlos. Entonces, pues eso, pues al final todo lo que resultó es discriminación hacia las jóvenes, que se suma a discriminación hacia las mujeres, que se suma a discriminación hacia、eh, pertenecientes a pueblos indígenas. Si hay preguntas, observaciones o. Muchas cosas ya creo las discutieron ayer en la mesa, porque ya en, la, en el documento que leyó José, pues ya aparecían esos elementos. n o Bueno, quizás solo agregar que desde, desde hace tiempo, en inicia, venimos trabajando esta línea en torno a juventud y trabajo decente. Este año, junto con Mené, hicimos esta investigación. Para darnos una idea de las condiciones laborales de jóvenes,、eh, en buena medida porque San Cristóbal es como el primer lugar de migración de muchos jóvenes que vienen de comunidades、eh, campesinas, indígenas alrededor. Muy probablemente、eh, de aquí se vayan a otro lugar si no encuentran las condiciones que están suficientes, digamos, para、eh, poder conseguir su. su Sus condiciones para su proyecto de vida, ¿no? como jóvenes que buscan, este, y finalmente, qué es lo que provoca la migración en general. ¿no? Eh, ya en el 2010 habíamos hecho una investigación sobre propensión a migrar de jóvenes en Chiapas y encontrábamos que las dos causas principales en este orden eran la violencia y la cuestión económica. La, la falta de recursos, lo que empujaba a los jóvenes a migrar. Entonces nos dedicamos a hacer esta investigación para ver, bueno, si no lo encuentran en sus comunidades de origen, qué es lo que sí están encontrando aquí. Y estamos encontrando esto, ¿no? Entonces,、pues、seguramente eso nos va a seguir empujando fuera de aquí, ¿no? Y en términos más de mediano o largo plazo, pues uno se imagina qué clase de comunidades estamos、eh, creando, o generando o convirtiendo en donde la vida ya no, cada vez es menos posible. Al menos en términos de dignidad, ¿no? eh, y por eso, pues la, la investigación hay datos similares para Comitán también que también estarán disponibles.、Eh, pero sí,、eh, si hubiera comentarios o, o preguntas con respecto a esta investigación, y bueno, mientras、uh, se pare, <ríe> si、quiere. eso, por ejemplo, de migración que sí, se me había olvidado comentar. Pues también es como que se nota una tendencia, bueno, posiblemente a un aumento bastante fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, registramos que más o menos el 20% de los chavos y de las chavas que hemos entrevistado ya han trabajado a fuera de San Cristóbal, ya han migrado para temporada, pero más del 40% dice que sí estaría dispuesto a migrar. Entonces, como que parece, ¿no? Como que hay una tendencia a un aumento, ¿no? Bueno, si no hubiera más, pues muchas gracias por la presentación y por la investigación. Gracias a, a ustedes p a r a organizar ese evento, para dar el espacio, para organizar eso también todo, del, bueno, involucrarnos en ese monitoreo que para nosotros ha sido una herramienta bien valiosa para pues, seguir en el trabajo. Gracias a todos y todas. Bueno,、eh, el equipo de, que trabajó el tema de género lo conformamos、eh, la organización de Centro de Derechos Humanos Digna de Ochoa, la compañera Ceci de Inicia, Casa de Apoyo a la Mujer y los compañeros de Elegidos e n Miguel. Entonces,、eh, nosotros comenzamos la discusión, no hicimos un, un documento resumido, pero voy a tratar de serlo más concreta. Eh, dentro de la discusión, las problemáticas más resaltantes en torno a, a la mujer, en primer lugar, es la discriminación. No discutíamos que también la discriminación es una forma de violencia, pero en este caso específico de la discriminación que va de las mujeres hacia otras mujeres, de los hombres hacia las mujeres y de instituciones gubernamentales,、eh, instituciones de salud, instituciones、eh, jurídicas. Como las fiscalías y el Ministerio Público. También la discriminación、eh, por etnia, por tener una lengua diferente. En este caso mencionamos el, el tema de la violencia institucional dentro del caso de la salud, cuando los médicos no atienden a las mujeres por, por hablar otra lengua o las atienden, pero simplemente hay una falta de comunicación muy importante.、Eh, también existe esta、eh, idea. Que discutíamos ayer mucho en la mesa de la mujer, de la necesidad de servir, que también teníamos ahí como la lucha entre si, si era necesario combatir ¿no? el servilismo o, bueno, simplemente si una mujer se sentía bien realizando ciertos、eh, roles de género, pues no había ningún problema. Y entonces de aquí es de donde、eh, parte. El hecho del de rol de género como una de las problemáticas principales, lo cual también se traduce en una carga de trabajo bastante importante, ¿no? que además no es valorada, pues no es productiva económicamente. ¿no? Okay, eh, ¿Qué más? La repetición de los roles de género, es decir, una mujer adquiere los roles y los,、eh, los transmite ¿no? de generación en generación. También platicábamos que, bueno, finalmente、eh, los hombres、eh, serían los que están más ausentes en casa, pero este tipo de ausencia también educa ¿no? y también se transmite.、Eh, ok, discutíamos sobre, sobre el machismo, la forma en la que un hombre interactúa con una mujer dentro del hogar y la forma en la que los hijos adquieren esos comportamientos también. Ahora, eh, eh, el trabajo en el campo que también se aúna a los roles de género. No todas las mujeres trabajan en el campo, pero aquellas que lo hacen tienen una doble responsabilidad. Ahora, hay otro caso、eh, en algunas comunidades、eh, donde va aumentando、eh, los hombres que emigran. La mujer ya tiene todavía. Una tercera responsabilidad con la que antes no, no se vislumbraba tanto, que es el ahora ser proveedoras también. ¿no? Entonces, es el trabajo de casa, con todo lo que conlleva el trabajo de casa, el cuidado de los hijos, la educación y el, el aportar ¿no? económicamente para la subsistencia. Ok,、eh, desequilibre las cargas de trabajo. Muy bien, y la forma en la que una mujer no se desprende ni delega los roles ¿no? hacia los hijos. Varones, sobre todo. ¿no? Entonces,、eh, bueno, en este sentido podemos resumir que de las problemáticas más fuertes tenemos la violencia contra la mujer, todos los tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia institucional. Este, el desequilibrio de las cargas de trabajo,、eh, las costumbres culturales que también、eh, en muchas. Ocasiones son machistas, ¿no? tal vez en nuestro medio se, se observe, sin embargo, hay, otros, hay otras etnias que tienen, cuyas costumbres y tradiciones van en contra de los derechos de las mujeres, como es el caso de la castración, por ejemplo, que afortunadamente aquí no, no tenemos ese tipo de, de costumbres. ¿no? La, la devaluación de la mujer, Este, y la desigualdad de las actividades sexuales, violencia sexual también, ¿no? cuando una mujer no, no accede a tener relaciones con su pareja y el hombre la obliga, ¿no? que prácticamente pues, es, una, es una violación. Y bueno, en este tema、eh, nos hemos encontrado, lo discutíamos en la mesa, que es algo muy común. Y por común, pues pareciera normal, ¿no? Tanto que las mujeres no lo expresan tan abiertamente, sino después de una, de una este, charla un poco más larga, pueden abrirse y expresar este tipo de, de problemática, ¿no? En el tema de la sexualidad. Entonces,、eh, bueno, como, como parte de las soluciones a las problemáticas que manejamos ayer en la mesa,、eh, sería. Bueno, cambiar los roles de la casa, que insisto, de repente podría parecer un poco complicado, no se trata de cambiar roles, sino de delegar、eh, responsabilidades o de compartir las,、eh, las acciones dentro del hogar. ¿no? O sea, la mujer, no por ser mujer, es la que está obligada a ser absolutamente. Todo, ¿no? las tortillas, la comida, el aseo, lavar la ropa, en fin, todo lo que ya conocemos y que el hombre, por ser hombre, simplemente no pueda hacerlo. ¿no?、Eh, ahora, una de, de las soluciones también sería re, el reconocimiento: ¿no? el reconocimiento tanto como mujeres ¿no? de la forma en la que vivimos y la forma en la que nos、eh, ponemos ante la sociedad y por parte de, del sexo masculino. A que, a que bueno, también se pueden, se pueden compartir ciertos、eh, esquemas de género. n o Entonces, esto también tiene que ver con la información. nos pasaba, Platicábamos a a a s b p que nos pasó en una comunidad en la que empezamos a dar pláticas de, de violencia de género y de repente un hombre se paró y dije:、ah, Bueno, no es normal pegarle a la mujer, entonces, bueno, pues, hay que, hay que、eh, promover la información. Y la,、eh, la aplicación de ciertos recursos informativos y educativos también, como talleres,、pues、para u e s p reconocer que hay ciertas cosas que no son normales, aunque estemos acostumbrados a, a ellas. ¿no? Okay. Eh, valorar el rol de la mujer, subir la autoestima, como trabajar la autoestima y el empoderamiento de la mujer, que la mujer se reconozca como un individuo y como un sujeto social también. Eh, bueno, luchar a que, a que haya una decisión de, de que no haya marcha atrás, ¿no? que si se inicia un cambio, si se decide una transformación, pues a seguir. ¿no? Ahora, dentro de las acciones que nosotras、eh, llevamos a cabo en nuestras organizaciones, hablábamos,、eh, por ejemplo, en el, en el ámbito de lo social,、eh, Participamos dos médicas en la mesa, entonces dentro de la consulta médica, el cómo interactuamos o cómo solucionamos estos problemas, que es como desde, el, desde la parte individual se van realizando acciones ¿no? de pláticas, ejemplificando con,、eh, con el tema de su propia salud, el cómo mejorando su, su calidad de vida, su salud mental ¿no? y el rol que, que en el que se desenvuelven dentro de la sociedad. Puede、eh, generar un cambio. ¿no? Capacitación a, a las compañeras. Ah, ok, también esto es、eh, reforzar el tejido social, también tiene que ver con, con el trabajo, tanto individual como, como colectivo. Promover el uso de nuevas tecnologías para las mujeres,、eh, porque hablábamos de estos talleres. Eh, que se están implementando de nuevas tecnologías por parte de i n i c i a en donde la mujer en muchas ocasiones、eh, no tiene la información ni el acceso a tecnologías, y ahora se está reforzando más el trabajo en este sentido. Hablaba la compañera del、eh, Centro de Derechos Digna Ochoa, la forma en la que ahora están、eh, capacitando, a las, capa, eh, capacitando a las compañeras para el trabajo en la defensa de, de la luz y la autonomía, ¿no? En, Para hacer técnicas de electricidad. ¿no? Y la promoción de la denuncia pública. ¿no? Ayer discutíamos que,、eh, como, qué es cuando hacemos una denuncia, qué es lo más importante, ¿no? si pone una denuncia ante instituciones gubernamentales o, a, o a organizar una denuncia pública. ¿no? Entonces, realmente, no sabíamos si jurídicas o sociales, pero nos pareció mucho más importante promover la denuncia pública porque. Hemos visto que de repente es mucho más efectiva que las denuncias a nivel institucional. Eh, organización, eh, por parte de las acciones políticas, organización de manifestaciones públicas, que aunque de repente no hay mucho w u ó r u m lo hemos hecho y cada vez bueno, vemos mayor participación de las mujeres. ¿no? Otra vez, promoción de la exigibilidad de los derechos. Eh, que las mujeres participen en, en comités como comisariadas que ya、eh, comienzan a ocupar cargos públicos dentro del proceso de la autonomía que está en, el, en el cual está trabajando el Centro de Derechos Tigna u c h o a Organizar una coordinadora de mujeres en la zona de la costa,、eh, las manifestaciones,、eh, también la formación de promotores. No, no abogados, ¿no? sino promotores en defensa de derechos humanos y bueno, la misma promoción de los derechos humanos de las mujeres. En cuestiones económicas, la promoción por parte de las, de las organizaciones que trabajamos para、eh, la realización de proyectos productivos y el seguimiento de, de estos proyectos. También apoyos económicos para cuestiones emergentes. Eh, sobre todo, esto lo mencionamos por parte de Casa de la Mujer. También la promoción de proyectos.、Ah, bueno, esto,、eh, las compañeras de San Miguel están trabajando、eh, con hortalizas y la producción de alimentos. Y、eh, el acompañamiento al Consejo Autónomo y al Frente Colectivo y en la tienda、eh, comunitaria. Esto es en cuestiones económicas. En, y en cuestiones jurídicas, pues, todos nos. Eh, coincidimos en, en la canalización de casos en, en términos de violencia y el seguimiento a estos casos en la medida de lo posible. Asesoría jurídica, en el caso d e centro de derechos, ya la defensa legal y el acompañamiento. Y、eh, en, otras, en otras áreas. La promoción al cuidado del medio ambiente, en el cual se involucran las mujeres, la información de las mujeres hacia la, la importancia de cuidar el medio ambiente. Y promoción a la comunicación este, equitativa y a la libre expresión, esto por medio de la, de la capacitación en, tecno, en nuevas tecnologías, enfocada a las mujeres. ¿no? Ahora.、Eh, Bueno, veíamos que por parte de, de nuestras organizaciones vimos、eh, cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras debilidades. Entonces,、eh, notamos que una de nuestras principales fortalezas, que también después se notó ahí como, como una debilidad, era la forma en la que vamos construyendo redes y alianzas con otras organizaciones. La debilidad radica en conservarlas y que estas redes todavía son muy débiles. ¿No? Entonces, la autonomía, la autonomía, esto lo mencionaba、eh, el Centro de, de Derechos Digna de Ochoa, porque b u e no no todas compartimos esta parte, desafortunadamente. n o Los procesos de formación que procuramos, todas coincidimos con eso, formarnos, capacitarnos constantemente, con la finalidad de tener cada vez más herramientas para estar trabajando en estos campos. n o El sentido de pertenencia tanto por parte de los grupos con los que estamos trabajando como de nosotras mismas hacia nuestras organizaciones. Ser un equipo interdisciplinario, es decir, no solamente de un, una sola,、eh, un solo campo o espacio de trabajo, sino que dentro de nuestros o r g a n i z a c i o n e s diferentes áreas, pero que en algún momento confluimos.、Eh, ser un equipo intercultural. ¿no? O sea, no solamente interdisciplinario, sino en el que también participamos mujeres de diferentes áreas,、eh, bueno, de diferentes partes de la república, de diferentes comunidades e incluso de otros países. Eh, ok, eh, poder crear capacidades en los miembros de la comunidad, esto es, se relaciona con la formación, sentirse unidas y hacer trabajo en equipo también tiene mucho que ver con, la, con el sentido de pertenencia, ¿no? El, ya ahí viene mucho la cuestión emocional, n o de, del cariño que tenemos como tanto dentro de la comunidad n o como con las organizaciones con, o los grupos con los que trabajamos, promueve el, el trabajo en equipo. Y tener una postura política clara, lo cual es, es muy importante para continuar el trabajo y no saber, n o reconocer、eh, a qué proyectos le entramos, a qué, a qué no. Y por dónde vamos a ir avanzando, n o sobre todo ahora es muy importante esto pues, por u e s p el momento de coyuntura en el que nos encontramos y en que nos encontraremos el año que entra, que son las elecciones. n ¿no? mm, Ok. Bueno, la perseverancia de las participantes, p u es como hay que estar luchando día con día, ¿no? El empoderamiento, ¿no?、Uh -huh. La capacidad de estar abiertas a recibir otros procesos e ideas. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿no? muchas veces llegamos con la, con, la, con la onda de querer imponer, ¿no? pero tenemos, notamos esto como una fortaleza de tener la capacidad de estar abiertas y poder lograr un intercambio, tanto ideológico como, como a nivel participativo. Y nuestras debilidades. Eh, para la mayoría, la falta de recursos económicos.、Eh, a veces somos pocos miembros de la, de la organización para la cantidad de trabajo que existe.、Eh, pérdida de tiempo en burocracia externa. Esto es como la entrega de informes hacia algunas financieras y todo esto. ¿no? Bueno,、eh, la falta de tiempo para poder hacer un análisis del contexto. Platicamos sobre a veces la falta de, de organización dentro de la misma organización. Para dos cosas, ¿no? para poder lograr un, un fondo económico propio y para poder continuar con, esta,、eh, con este fortalecimiento de, de conocimientos y de información. ¿no? Eh, la organización de talleres internos ¿no? y el crecimiento de la, de la organización. Las hormonas, bueno, pues no podíamos dejar pasar este, esta parte en la que de repente, como somos mujeres, no es porque solamente las mujeres. Tengamos algunas <risa> cuestiones de sensibilidad, pero en muchas ocasiones hemos notado que influye nuestro estado de ánimo dentro del trabajo, no podemos prescindir de, de este punto. Entonces, también lo notamos como una debilidad. n o Personal transitorio: llegan muchas personas como voluntarias, hacen un trabajo y se van, n o entonces, también es parte de una debilidad. Los lazos familiares y relaciones interpersonales entre organizaciones, porque muchas veces el chisme y todo esto llega a, a fracturar un, un trabajo que ya se está llevando a cabo. ¿no? Y entonces, como parte de las necesidades para continuar、eh, nuestro trabajo con las mujeres, sería、eh, conocer y hacer un sondeo de las organizaciones regionales, estatales y nacionales para poder lograr este reforzamiento de las redes. n o Y conocer el trabajo que están realizando otras organizaciones para saber en qué momento podemos confluir ¿no? y realizar algunos trabajos. Implementar técnicas organizativas para la administración del tiempo, generar nuestros propios recursos económicos, que ahí coincidimos en que todas vamos poco a, poco a poquito. ¿no? También se generó ahí un. Un, una pequeña polémica de si bueno, terminaríamos siendo organizaciones, empresas o no, en fin, eso queda abierto. ¿no? Crear una red de vigilancia entre organizaciones, pues hablábamos de la seguridad y que ya todos han comentado también estos, este tema, ¿no? de la inseguridad cuando se trata de, de la defensa de derechos humanos, que es tan importante. Entonces, hablábamos de crear una red. En q u e organizaciones、eh, civiles pudiéramos、eh, como cuidarnos las espaldas unas a otras. ¿no? Y después, tal vez, ¿no? incidir en políticas públicas de seguridad hacia, hacia las organizaciones civiles. Formalizar espacios de coyuntura entre organizaciones. Creo que siempre después de este tipo de eventos queda la euforia de s í vamos a continuar todos juntos y a la mera hora es difícil ¿no? que, que, que existan estos espacios. Coyunturales, por falta de información en muchas, en muchas ocasiones.、Eh, herramientas de motivación para la integración de las y los jóvenes, sobre todo de, de las jóvenes, ¿no? dentro del trabajo a la defensa de, de derecho. s Y ya, bueno, para terminar,、eh, bueno, esto sería como ya la, el, el resumen. Crear una red. De, ah,、eh, dentro de las propuestas, además de la red de vigilancia dentro de las organizaciones, nos comprometimos a apoyarnos en cuanto a la difusión de información de, las, de otras organizaciones y de las propias, ¿no? Utilizar la tecnología para el intercambio de información, crear una red económica,、eh, es decir, saber cómo, con qué productos cuenta cada organización para poder aumentarlos. Una comisión de información para dar seguimiento、eh, a los acuerdos en el intercambio de información. Esto es por, por lo que acabo de comentar: de que a veces no se le da seguimiento a, a los espacios de coyuntura. Manifestarse en solidaridad con otras organizaciones de diferentes maneras y compartir los métodos y herramientas de trabajo que nos hayan funcionado como organización.